Tarouti sahara ya no leila Kutisana ya leila Warda ma ta iremos luchando con el boli y el pincel. Hola a todos y a todas desde la 88 FM de Radiópolis con Sahara Horra Sahara Libre. El programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla que todos los martes de 2 a 3 de la tarde en directo y en remisión los domingos a las 8 de la tarde os habla del Pueblo Saharaui. En el micrófono está Mónica, aunque la voz está un poco afónica, pero sigo siendo siempre yo. Delante de mí está Miguel. Hola Miguel. Y hola también a todas las personas que nos escuchan desde la página web de Radiopolis en www.radiopolis.org Hoy martes 25 de marzo vamos a empezar el programa de hoy como siempre dando la bienvenida a todo el mundo. Salam Alekoum Salam Alekoum al سلام عليكم مالحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتو معكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتو معكم البشارة والنوبة قبة ما فرجوش وجبنا الطلبة شحال زيارة للمقام وقبة قبة ما فرجوش جبنا الطلبة شحال زيارة للمقام وقبة وسلام عليكم مالحباب سلام عليكم كم الحباب سلام عليكم <تصفيق> تفضل يا شيخ يا رازن بين اعتي بها توصف الغرام شيخ يا رازن بين اعتي بها توصف الغرام عليها كلت انا ما جاني منام كتب لي طريا بها وصل السلام السلام Ten words. Fins demà! Amalekum Marjaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a Sahara Jorra, Sahara Libre. Hoy martes 25 de marzo y empezamos el programa de hoy con los titulares de la semana. Aminetu Haidar pide al Congreso de Estados Unidos que actúe en el Sahara Occidental. Manifestación ante la ONU para pedir que la MINURSO verifique los derechos humanos. El ejército marroquí ametralla a camellos en el Sáhara ocupado. Una comisión mixta parlamentaria de la Unión Europea y Marruecos visitará este mes el Sáhara. Marruecos asegura que gasta mil millones de euros anuales en el Sáhara. La situación humanitaria de los refugiados saharaui es desesperante, según el alto comisionado de la Unión Africana. Empezamos con la primera noticia de ayer de Washington que difunde la agencia EFE. La activista saharaui Aminitu Haidar instó hoy al Congreso de Estados Unidos a que se involucre en la defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y a que apoye el derecho de autodeterminación de esa región africana que actualmente está controlada casi en su totalidad por Marruecos. Haidar, presidenta del colectivo de los defensores saharauis de derechos humanos, se encuentra estos días en la capital estadounidense para volver a llamar la atención del país y de la comunidad internacional sobre el problema que vive el pueblo saharaui. Según aseguró en una conferencia organizada por Defense Forum Foundation, el régimen marroquí viola sistemáticamente los derechos humanos de los saharauis e insistió en que pese a la resolución emitida por la ONU el pasado abril, no ha habido una mejora sustancial de la situación. Entre el 26 de abril de 2013, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución, y el 18 de marzo de 2014, Marruecos ha continuado con su usual política de represión contra civiles saharauis en la parte ocupada del sáhara Occidental y en el sur de Marruecos, dijo la activista. Seguimos con la segunda noticia de hoy, manifestación ante la ONU para pedir que la MINURSO verifique los derechos humanos. Ginebra 21 de marzo, también difundirá esta noticia por la por la agencia EFE. Unas 150 personas se manifestaron hoy frente al Palacio de Naciones Unidas en Ginebra para pedir que la misión de la ONU en el Sáhara Occidental, la MINURSO, se encargue de verificar las eventuales violaciones a los derechos humanos cometidas en este territorio. Queremos que Ban ki secretario general de la ONU, en su informe al Consejo de Seguridad el próximo abril, anuncie que la MINURSO se encargará también del tema de los derechos humanos, dijo AF, el presidente de la coordinadora de la diáspora saharaui en Europa, Mohamed ben -Nu. Esta acción pretende concienciar al grupo de amigos del Sáhara Occidental, Estados Unidos que se encuentra en Estados Unidos España Francia Gran Bretaña Rusia de la importancia de esta cuestión agregó Mohamed Ben -Nu. Estados Unidos trató el año pasado de ampliar el mandato de la misión de la ONU en el Sáhara para que tuviera competencias en la vigilancia de los derechos humanos, pero Marruecos se movilizó a nivel internacional y consiguió con apoyo de Francia y España que Washington retirase su propuesta la semana pasada el gobierno de de Marruecos se comprometió a responder en un plazo de tres meses a las quejas que reciba sobre atropellos a los derechos humanos en el Sáhara Occidental, siempre que sean presentadas a través del Consejo Nacional de Derechos Humanos. De esta manera, Rabat volvió a rechazar las reivindicaciones de aquellos que demandan que los derechos humanos formen parte del mandato de la Minurso. Hey mom y seguimos con más noticias justamente desde uh, marruecos desde sáhara occidental por parte de Marruecos el ejército marroquí ametralla a camellos en el sáhara ocupado noticia del 20 de marzo el ejército marroquí acantonado en el muro que divide el sáhara occidental en la parte ocupada lleva una indiscriminada campaña contra ganados de camellos propiedades saharaui que nomadean en la región, según ha denunciado la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, AFA Predesa, a través de varios medios. El pasado lunes 10 de marzo el ejército marroquí ametralló a varios camellos que pastaban en la región ubicada entre Güelda y undraiga, ambas localidades en la parte ocupada. Los propietarios del emblemático uh, animal nacional saharaui y la propia asociación AFA Predesa denuncian y condenan esta política inhumana e indiscriminada que comete el régimen marroquí en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. También llaman a las organizaciones de protección de los animales y de la naturaleza para que condenen la política marroquí de exterminio cultural y de recursos naturales en el sáhara Occidental ocupado. Seguimos. Comisión mixta parlamentaria Unión Europea Marruecos visitará este mes el Sáhara. Noticia del 20 de marzo de uh, Rabat. La Comisión Mixta Parlamentaria Marruecos-Unión Europea se desplazará a la ciudad de Dakhla, situada en el Sáhara Occidental, aprovechando una reunión en Rabat entre el 27 el 23, perdón, el 27 de marzo. Según informaron a EFE fuentes de, de la delegación de la Unión Europea en la capital marroquí, los diputados europeos aprovecharán su viaje a Marruecos para realizar una visita de terreno a Dajla. Pero esto no cambia la línea política de la Unión Europea. Asimismo, la fuente dejó claro que se trata de una comisión independiente. El próximo martes, día 25, o sea hoy, celebrarán una rueda de prensa en Rabat. Sin embargo, la agencia marroquí MAP publicó hoy una nota citando un comunicado de la comisión en la que indicaba que esta reunión de cuatro días de duración se, se celebrará en la ciudad de Dajla. También señala que en este encuentro donde se hablará del desarrollo del Sáhara Occidental y el sector de la pesca, se examinarán los logros alcanzados por esta comisión de importancia vital para la cooperación entre Marruecos y la Unión Europea. Más noticias, Marruecos asegura que gasta mil millones de euros anuales en el Sáhara también difundida desde la agencia EFE en Rabat. El gobierno de Marruecos gasta anualmente 11.000 millones de dirham, aproximadamente 1.000 millones de euros, en lo que llama las provincias del sur, en alusión al sáhara Occidental, aseguró hoy el ministro de Comunicación y portavoz del gobierno Mustafa Al-Halfi. En su rueda de prensa semanal, Al-Halfi quiso, quiso salir al paso de lo que llamó las campañas falaces sobre la cuestión de los recursos naturales, en alusión a las críticas de sectores independentistas de que Marruecos explota sus riquezas, principalmente pesca y fosfatos, sin beneficio para la población local o sea, la población saharaui, dicho por por Mónica, ahora mismo en el micrófono. Al-Halfi citó un informe oficial del Consejo Económico y Social en el que, además del gasto público, se asegura que el Estado ha invertido los últimos años entre 4.000 millones y 5.000 millones de dirhams anuales, lo que equivale a una cifra de entre 360 millones y 450 millones de euros. El ministro puso como ejemplo los yachimientos de fosfatos de Fosbucra, que presentan una rentabilidad limitada, entre comillas. Y pese a ello, el Estado, a través de la oficina jerifiana de fosfatos, ha invertido 20.000 millones de dirham, al cambio 1.800 millones de euros en un programa de renovación que se extenderá por 10 años. En este momento, el volumen de negocios de Fosbucra no representa más que el 10% del volumen total de la compañía estatal marroquí de fosfato, precisó Al-Halfi. Sin embargo, el ministro no hizo alusión a la cuestión de la pesca, el otro sector donde el independentismo saharaui ha sido más activo y ha conseguido hacerse oír en Europa hasta el punto de obligar a introducir cláusulas para garantizar que el acuerdo pesquero, el pesquero euro-marroquí, que está a punto de entrar en vigor, beneficie a la población local, o sea, dicho por Sáhara sahara libre, la población saharaui dueña del Sáhara Occidental ocupado ilegalmente por Marruecos. Y última noticia Desde los campamentos de población refugiada, la situación humanitaria de los refugiados y refugiadas saharaui es desesperante, según el alto comisionado de la Unión Africana. Noticia difundida por Sahara Press Service, el servicio de prensa saharaui. Noticia que es del 18 de marzo. El alto comisionado para asuntos sociales y culturales de la Unión Africana, eh, Mustafa Sidiko Koloko, lamentó este martes en Argentina la situación desesperante de los refugiados y refugiadas saharauis, que visitó durante dos días. Cito, la situación humanitaria de los refugiados saharaui es desesperante y está relacionada con varios aspectos, tanto políticos como sociales, dijo Koloko después de una audiencia con el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ramtane Lamamra. El Alto Comisionado para Asuntos Sociales y Culturales de la Unión Africana subrayó la necesidad de hacerse cargo de esta situación. Sigo citando Necesitamos a todos los involucrados y, uh, para tomar medidas y mitigar esta situación, dijo uh, Coloco en respuesta a una pregunta sobre el interés que puede tomar la cuestión saharaui en la Cumbre África-Unión Europea que se celebrará los días 6 y 7 de abril próximos en París. La pues hojaldini, el primer bloque de noticias de Sahara Hora Sahara Libre. Uh, recordando que a partir de esta tarde en el boletín de movilización de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla que podréis encontrar en nuestro blog saharasevilla.blogspot.com podéis volver a leer estas noticias, todas las noticias que hemos uh, dicho en el programa de hoy a partir de esta tarde y ahora música aquí en Sahara Jorra Sahara Libre داي <Sings> نازل Gràcies. Seguimos aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, desde la 88 FM de Radiópolis. Seguimos informando, seguimos rompiendo muros de información distorsionada y de propaganda anti-Saharawi, anti-Argelia, anti-Frente Polisario. Seguimos con la segunda parte del programa, la parte dedicada a romper el bloqueo informativo y la distorsión mediática por parte de Marruecos y de países amigos de Marruecos que uh, siguen trabajando para desprestigiar al pueblo saharaui, para desprestigiar a Argelia y al Frente Polisario y por supuesto a todos los países y las instituciones amigas y solidarias con el pueblo saharaui. Dicho esto, os uh, remito unas páginas, unas páginas por supuesto marroquíes de revista digital, de prensa digital marroquí, una una escrita en francés que ya hemos uh, hemos difundido en uh, estas ondas de Sahara Hora Sahara Libre se llama lematan.ma, más Marroquí no podría ser y uh, por supuesto um, este esta revista digital, esta prensa digital, pues habla del, del sáhara occidental como las provincias del sur, esto es eh, lo más lógico y lo más natural posible que diga esto en cuanto uh, propaganda marroquí por supuesto, uh, el pueblo saharaui uh, que se encuentra en los campamentos de población refugiada es uh, llamado pueblo secuestrado porque según le matan y según los Uh, anexionistas marroquíes pues es uh, esta población es población marroquí que ha sido que ha sido secuestrada por uh, uh, los uh, militares argelinos. Dicho esto, os remito a la página, la página es lematan.ma y la noticia de esta semana que, uh, que estamos difundiendo y que encontraréis en el boletín de movilización de la asociación es la Unión Europea cuestionó acerca de los abusos del polisario. Podré encontrarla en francés lo sentimos porque uh, no está no está difundida porque por supuesto toda esta información de propaganda está hecha uh, a propósito en francés para que se difunda entre todos los países francófonos porque porque como hemos uh, recordado um, recién en las noticias Francia es el país más poderoso en la Unión Europea en cuanto a veto de uh, la Minurso en cuanto a a veto a que la Minurso, la misión internacional de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental pueda contemplar la vigilancia de los derechos humanos. El año pasado cuando Estados Unidos se pro, se pronunció a favor de uh, que la Minurso uh, asimilara entre sus uh, competencias esta vigilancia la vigilancia de los derechos humanos uh, francia y españa también pues uh, dijeron que no negaron a que uh, las naciones unidas pudiesen cumplir con su deber porque recordamos que la minurso se instituyó en 1991 con el único propósito de uh, asegurar y de realizar un referéndum en el sahara occidental referéndum que después de 23 años aún no se han hecho no se ha hecho y además ni se contempla uh, la vigilancia de los derechos humanos entonces um, para romper este bloqueo informativo para romper esta distorsión mediática y para romper esta censura y este desconocimiento pues hace falta también encontrar noticias en francés difundida por um, páginas blogs uh, uh, noticiarios propagandistas marroquíes y aclarar las cosas aclarar la cosa traduciéndola y sobre todo hablando y rompiendo rompiendo muros pues uh, seguiremos haciéndolos seguiremos mostrando traduciendo noticias, la encontraréis esta noticia um, en español traducida esta tarde, también nos ocupamos de prensa en inglés. ¿Por porque Porque uh, los recursos que utiliza Marruecos para propaganda marroquí, propaganda anexionista del Sáhara Occidental, también uh, difunden noticia en inglés para uh, sus amigos uh, conniventes anglófonos, que sean uh, de Estados Unidos o de cualquier otro país. Esa noticia se encuentra en la revista digital um, Morocco World News o sea, Marruecos Noticias del Mundo Morocco World News ONGs llama la atención del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre los abusos perpetrados contra la población en los campos de Tinduf abusos que um, uh, acarrea al frente polisario uh, que perpetran Petra, um, sobre la población secuestrada saharaui en los campamentos administrados por el Frente Polisario con el apoyo del ejército argelino. Testigo horrorizado del sufrimiento soportado principalmente por las generaciones más jóvenes. Palabras textuales del activista saharaui, según Marruecos, aunque seguramente es activista marroquí, Mrabi Rabu Shaibata, ...espero haberlo pronunciado bien... ...de todas formas podéis leerlo con vuestros ojos... ...y pronunciarlo también a vuestra manera... ...a partir de esta tarde en el boletín de movilización... ...de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla... ...que podéis encontrar en saharasevilla.blogspot.com... ...que también mandaremos a toda nuestra base de datos... ...si aún no recibí nuestro boletín y las noticias... ...y las actividades que mandamos desde la asociación podéis escribirnos a movilización arroba saharacevilla.org pedirnos que os incluyamos en nuestra base de datos para poder recibir de primera mano todas las noticias todas las actividades de movilización y sensibilización social todos los proyectos que hacemos desde la asociación de amistad con el pueblo saharaui de Sevilla. Aprovecho para saludar a mis compañeros que ahora mismo están en nuestra sede están en la asociación que se encuentra en la calle Virgen de la Antigua número 4 estamos en Los Remedios, estamos todos los días de lunes a jueves desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y por la tarde estamos de 4 a 7. Los viernes estamos solamente de mañana, de 8 a 3, pero también estamos los fines de semana cuando hay actos, por las noches también cuando hay actos y también en los días de fiesta cuando hay actos. ¿Cómo saber cuándo tenemos actos? Pues muy fácil, estar conectados con nosotros a través de nuestra página en Facebook, estamos en Sahara, Sevilla, AAPSS, este es nuestro perfil, podéis solicitarnos amistad, podéis también seguirnos en la página Asociación Democrática amistad con el pueblo saharaui de Sevilla también de Facebook, en Twitter también estamos como Eucoco Sevilla y por supuesto podéis pedirnos, os repito que os incluyamos en nuestra base de datos mandándonos un email a movilización arroba saharacevilla.org y también al general aapss arroba saharacevilla.org seguimos con más música aquí en SaharaJorra, Sahara Libre Seguimos aquí en Sahara Horra, Sahara Libre. Seguimos con nuestras familias de acogida, nuestros padres, nuestras madres de acogida, que todos los años, todos los meses y bueno, Todas las semanas también están apoyándonos con su solidaridad para que podamos conseguir que cuantos más niños y niñas posibles puedan salir en verano desde los campamentos de población refugiada saharaui de Tinduf en Argelia y puedan estar aquí junto con nosotros para pasar unos dos meses entre mediados finales de junio hasta mediados finales de agosto Uh, disfrutando de unas vacaciones en paz. Agradecemos también a nuestros socios, a nuestras socias que el sábado pasado estuvieron en uh, Miraflores, en la nave de la asociación para celebrar nuestra asamblea extraordinaria de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Estuvimos hasta mediodía, terminamos con una comida popular y solidaria ya terminamos nuestra asamblea con la nueva junta directiva y terminamos por supuesto recordando uh, lo necesario que es seguir seguir haciendo actividades de autofinanciación, seguir haciendo actividades de sensibilización para recaudar fondos para poder pagar los billetes de los niños y de las niñas saharaui, que también este año vendrán para disfrutar de unas vacaciones en paz. Vendrán menos menos que el año pasado, esta crisis nos está azotando más que nunca. ¿Por qué? Porque también el, bueno, sabemos que las instituciones públicas no se hacen cargo de proyectos, de este tipo de proyectos que es Vacaciones de Paz en algunas localidades en algunos pueblos de la provincia sí que a través de la partida del 0,7 se pueden costear los billetes de los niños, de la niños saharaui, pero aquí el Ayuntamiento de Sevilla no lo hace entonces lo que tenemos que hacer lo que vamos a hacer todos los años en buscarnos las castañas encontrar la manera más viable y uh, más uh, más rentable por supuesto para poder um, Pagar los billetes de cuantos más niños y niñas posible. Tenemos kilómetros solidarios, tenemos fiestas, tenemos concierto tenemos cenas, tenemos cajitas solidarias. Uh, hoy ha empezado el sorteo de la cajita solidaria de este año. Tenemos rifas, tenemos papeletas, tenemos uh, millones y millones de proyectos que todos los años llevamos a cabo. Un proyecto es el es el kilómetro solidario que estamos también renombrando muchas veces porque lo estamos haciendo, estamos de verdad construyendo caminos de solidaridad. El jueves pasado en la Alameda de Hércules en solamente una hora y media recaudamos 82 euros, que no es nada mal, nada mal, para hacer un jueves de derby Sevilla-Betis y para estar las calles prácticamente casi vacías, todas las personas estaban dentro de los barrios, y con 10 estudiantes americanas con nuestras voluntarias y voluntarios uh, más uh, persistentes y más uh, solidarios, pues pudimos recaudar 82 euros que van a la hucha de vacaciones en paz agradecemos por supuesto bueno a Elena Andrés la coordinadora del programa del CIE uh, que um, estuvo colaborando con nosotros y que ha uh, Bueno, que ha sido mi contacto, nuestro contacto para esta esta actividad solidaria. Un abrazo, Elena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los estudiantes. Las estudiantes, bueno, voy a hablar en femenino porque eran todas chicas, pero que también hay chicos que colaboraron con nosotros en octubre y también, por supuesto, a todo el equipo de docente del SIEE que uh, sigue colaborando con nosotros, con la Asociación de Amistad con el, uh, con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Muchísimas gracias de parte de la Junta Directiva y de parte de las familias de acogida que también estuvieron uh, junto con vosotros, todos juntos en uh, la Alameda el pasado jueves. Uh, también recordamos que el CL Council on International Educational Exchange Um, colaborará también uh, en futuro junto con nosotros así que os seguiremos informando de todas actividades a las cuales todas las personas por supuesto que quieran pueden participar recordamos uh, como nos quedan 5 minutos recordamos ya la agenda semanal de esta semana um, estaremos uh, junto con uh, nuestra familia de escogida y con más voluntario recogiendo más euros solidarios en la calle San Jacinto en Triana, volvemos por segunda vez a Triana, este sábado 29 de marzo, no sabemos si da lluvia o no, o sea que a través de nuestra página web y tra a través del Facebook pues comunicaremos el cambio de fecha pero de momento sigue en pie este sábado 29 de marzo eh, a partir de las 12 del mediodía en la calle San Jacinto junto al pueblo, a la puente de Triana al pueblo, madre mía como estamos Miguel, <ríe> que ya son casi las 3 junto al puente de Triana estaremos recogiendo metros para conseguir un kilómetros de un kilómetro de solidaridad uh, recordamos uh, que uh, podéis uh, apoyar también uh, ahí en situ o sea que aunque no soy no, no seáis de la asociación podéis a uh, um, ser parte de este evento pues como voluntario como voluntaria y uh, lo único que tenéis que hacer es estar a partir de las 12 bueno también más tarde porque estaremos a lo largo de todo el día junto al puente de triana en la calle san jacinto donde está el carril de bici también os recordamos que siguen los jueves de casa sáhara Gràcies. En, en el casco antiguo de sevilla casa sahara el local que desde hace ya prácticamente bueno unos dos meses es el corazón de las actividades culturales del sahara y de los amigos del sahara desde el casco antiguo de sevilla está en la calle virgen del carmen dolorosa número 1 el local de esquina y este sábado este jueves perdón estaremos a partir de la 8 y media de la tarde, juntos con Mujeres de Negro, una política alternativa para la paz más información en la página de Casa Sahara de Facebook Casa Sahara, más fácil no podría ser, y por supuesto más información también en saharasevilla.blogspot.com seguimos con la última canción de hoy en Sahara Jorra Sahara Libre يا سيدي دكومو بالسلامه كترشيام الشمس داويا B'l'emusiqui, w'l'hua, w'lsà, b'l'zà, hi? Ah, hiya, cd. Qlubis, ha, l'mat, b'l'biss, l'gueram, d'argi l'argi d'argi, t'gheyrti l'hau, a ja, a ja, a n'b'l'e, a t'estammi, a t'acr'b'ma, a t'acla, a s'hara, a t'acr'bà, بد يا من الخير اشهد اللي صار مشمكتوب ولا تعبك من عندك اشي يكساب رسل جنون وشيطان كبي مولاي يا مولاي terminando el programa de hoy martes, si escucháis el domingo, también hoy domingo, os recordamos que a partir de esta tarde podéis uh, encontrar el programa en nuestra página del Facebook, en nuestro blog y también en nuestra página web saharacevilla.org en saharacevilla.blogspot.com y en el Facebook Sahara Sevilla AAPSS La semana que viene hablaremos de art sahara méxico el festival mexicano de df para y por el pueblo saharaui que empezó ayer, que inauguró ayer, nuestro presidente Fernando Peraita está en DF hablando de Artifariti y hablando del pueblo saharaui la semana que viene, más información desde la otra parte del charco y por supuesto, más información sobre el pueblo saharaui en www.saharasevilla.rg hasta el martes que viene muchísimas gracias por habernos escuchado desde Mónica, hasta luego Miguel y muchísimas gracias a todos y a todas hasta el que viene con Sahara Jorra, Sahara Libre.